bienvenidos todos uh, de nuevo a la aventura del videojuego en el podcast de Es la Última Lo primero y para empezar en este segundo capítulo Agradecer la buenísima acogida que está teniendo el programa eh, Agradecer a toda la gente que está comentando en iTunes, en la página, en Twitter Y, y demás eh, redes donde nos podéis encontrar eh, Muchas, muchas gracias a todos, de verdad Y, y yo creo que... Que esta es la mejor forma de, de empezar este, este segundo capítulo. no eh, Hoy traemos un programa muy especial cargado de colaboradores y con sorteillos, así que habrá sorpresas a lo largo de eh, alrededor de una hora que nos queda por delante. Y pasamos a presentar a los colaboradores que tenemos hoy Que hoy venimos llenitos de gente Y como como sucedió la semana pasada Pues tenemos a una persona invitada especial Que es una oyente que nos sigue de forma fiel Desde desde el inicio de, de nuestra andadura Y es de las chicas más activas en Twitter que nos podemos encontrar Así que eh, se llama Riku y desde, desde aquí la saludamos Hola Riku Muy buenas, encantada de estar con vosotros. Eh, pues en, en, igualmente, ¿quieres decir tu Twitter y presentarte un poco, así hablarnos un poco de ti? Pues eh, mi Twitter es ricura, eh, no sé qué quieres que te diga, si estoy aquí es porque me gustan los videojuegos y efectivamente suelo escuchar vuestros podcasts y os sigo también en Twitter. Pues, pues muy bien. Eh, luego estarán a, hablando con nosotros un rato acerca de, de la polémica que ha generado en torno a duque nuque en el portal de noticias fox news pero eso será dentro de dentro de un ratillo de momento seguimos eh, presentando gente y el segundo que presentamos es, es adrián el director de es la última que, que se animó a participar en este en este segundo programa así que bienvenido adrián. Eh, gracias por, por esta acogida y me, me alegra poder hablar con vosotros desde el otro lado sin ser una grabación. Muy bien. ¿Y, y quieres decir tu Twitter o algo para que te puedan seguir o, o no? ¿No te interesa que nadie hable contigo? Ah, me da igual. Eh, Tupac Soul. Vale. Y seguimos con quien se acercó la semana pasada a hablarnos del nuevo cacharrillo de Nintendo Y lo hizo tan bien que decidimos que, decidimos que, se, que se arrimara de nuevo a nuestros micros Así que el profesor más eh, divertido de de toda de todo el estado español, Anastasio ¿Qué te cuentas Anastasio? Hola, muy buenas, un saludo a todos los oyentes del podcast Y bueno, me de que me hayas vuelto a invitar Y muy contento de, de seguir un programa con vosotros Pues, pues muy bien ¿Y Twitter o algo ¿Quieres, quieres comentar a nuestros oyentes? Sí, yo os lo dejo, pero voy a dejar solamente el nombre, a modo de acertijo tenéis que adivinar cómo se deletrea. Mi, mi Twitter es Mechager, así que si de verdad os interesa seguirme, componérosla para encontrar cómo se deletrea eso. ¿Cómo se, de, cómo se hace de rogar? Sí, sí, es un nombre interesante. Apañad la vida. Y como siempre, aquí a, a mi derecha tenemos a tenemos a Sara. ¿Qué qué tal, Sara? ¿Qué te nos cuentas? Nada, no sé, aquí estoy rodeada de mucha gente. Sí, sí, oyes. ¿Qué poco hoy... te mirada? Hoy estamos aquí petados. Ya. Twitter, Sara, que tú ah, vi mi... vives ahí. <risa> <risa> <risa> yo no, Bueno, yo en eh, la Diastur. Muy bien. Sí, digamos que Twitter es mi perdición. Desde desde Tierras Avilesinas tenemos, tenemos a Marcos, también como siempre, ¿qué tal Marcos? Pues muy bien, la semana un poco ajetradilla la verdad, con bastante trabajo y muy larga, los días se me hicieron muy largos, la semana muy larga, ya tenía ya mono de podcast, de grabar y de participar ya un poquitín, pero bueno, por fin ya llegó el descanso merecido y aquí estamos, una semana más, vosotros. Pues eh, sé bienvenido y coméntales el Twitter a nuestros oyentes por si te quieren seguir o lo que sea Sí, bueno, mi Twitter personal por si queréis seguirmelo es Mark astur con K, todo junto Y ahí veréis un simbolillo, como una cruz de Asturias girada, una calavera, ese soy yo Podéis agregarme <risa> <risa> Todos los que queráis eh, me podéis agregar, sois bienvenidos, yo sigo a todo Todo el que me sigue, yo sigo Soy así, de generoso. educado, educado. Sí. Y bueno, y ya para, para poder dar comienzo, eh, yo que soy que soy Jose, me podéis encontrar en Twitter, jose, barra baja, es la última. Y ahí, ahí charlaré con, vo, con vosotros gustoso. Así que sin, sin más, comienza, comienza el segundo programa de Es la Última. Y para este segundo programa de Es la Última os traemos un sumario cargado de contenido. Para comenzar el bloque de noticias en el cual repasaremos todas las no novedades del videojuego a lo largo de la semana. Además Riku se acercará a nuestros micros para comentar la polémica de Duke new Forever y Fox News. Después no nos iremos sin repasar los lanzamientos, lo que nos esperan las tiendas a lo largo de los próximos 7 días. Sara trae por primera vez en este programa una rajada acerca del mercado nipón y la polémica que se están viviendo en torno a los videojuegos nipón versus los videojuegos occidentales. Marcos, como siempre, vendrá a alimentar vuestros oídos, ávidos de secretillos videojueguiles en su sección de curiosidades. Habrá también un monoconsolas, en esta ocasión muy televisivo, y nos despediremos recordando los tweets que nos habéis dejado a lo largo de la semana respondiendo a la pregunta que os hacíamos. ¿Cuál ha sido tu mejor momento frente a un videojuego? Todo esto aquí en Es la Última, y ahora comenzamos nuestra andadura. Noticias Rápidas Noticias Rápidas, Noticias Rápidas. Noticias Rápidas. El próximo God War podría incluir multijugador. Sony Santa Mónica busca programadores especialistas en juego online. Ya disponible arriba el nuevo DLC de Mass Effect 2 para PS3, Xbox 360 y PC. Cuesta 560 Microsoft Points o 699 euros en PlayStation Network. Resistance 3 tendrá soporte para Move y 3D. Rumor. Mortal Kombat podría tener Online Pass, así lo asegura el portal Joystick esta semana. La campaña de Battlefield 3 durará 12 horas. Rare pretende desarrollar Kinect Sports 2. Retiran el emulador de Playstation del Android Market a causa de la salida al mercado del Xperia Play. Xenoblade, el RPG de Wii, llegará a las Wii europeas este año con el nombre de Xenoblade Chronicles. Dragon Quest 10, que será para Wii, está casi terminado y se anunciará a finales de año. Actualidad, actualidad.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 La, la idea la, la idea que captó él fue que él llegó a caso a un dolor de cabeza impresionante y sólo con un cuarto de hora imagino que será cuestión de probarla y cuestión de cada uno no lo yo lo hablábamos antes también ayer mismo estuvimos charlando con, con un chico de gamestop que, que la estuvo probando con nosotros en lo de prueba y verás y él decidió comprársela y decía que no tuvo tampoco ningún problema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 Una hora y media instalando, venga, termina de instalar, venga, pon, actualización, otra hora y media, y me cago con su Además... muñez de la familia. <risa> son, son pequeños parches de 200 megas, o... Sí, pero que vienen 80 del tirón, ¿sabes? <risa> ¿Qué más? ¿Qué, qué nos contó rey esta semana, Sara? Uy, como sabes, ¿eh? Va, tenemos que seguir hablando de Nintendo, porque Nintendo es muy importante. Pues, en efecto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 Yo yo la cogía. Eso, primero que llega la redacción de la última, yo la la no, ya, no, no, yo, no. Si ya. alguien está interesado, yo yo que, que alguien dice, "Yo la quiero" y tú dices, "Borrar mensaje." <risa> bueno, ¿y, y qué, qué más noticias nos trae hoy para ir ya finiquitando aquí la cosa? Bueno, pues esta noticia a mí a mí me, me, me, me, me, me enfada, me enfada. Vamos a decirlo de una forma muy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 mil 4.530 millones y medio de euros con 20 céntimos. <risa> que yo tengo que pagar más por los niños, pa que tenga etcétera, etcétera, con 20 céntimos este hombre maldito sea, bueno este hombre yo, no todo el país, pero yo le mando los 20 céntimos desde aquí ¿eh? <risa> que suba los impuestos a los demás, hombre la verdad es que nos la, que nos la van a meter doblada, yeah. como eso llega adelante porque... que suban los precios en Londres total, y dos <risa> euros y medio un café a tres euros, que diferencia <risa> nos, nos la van a meter nos la van a meter doblada una vez más, así que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 será países en el mundo. Mira del Pirate Bay. <ríe> Encuentra servidores donde quiere. Yeah. Yo creo que con esto cerramos esta ronda de actualidad, así que continuamos. Nova Digital. Videojuegos. Noticias, lanzamientos destacados. Juegos retro. Cine. Recomendación cada semana. Noticias de cine. Tecnología. Chatadas varias. Y mucho cachondeo. <risa> Escúchanos en nube-digital.es. Es, <risa> es laultima.com, tu portal de videojuegos en el que podrás encontrar Noticias, análisis, opinión y todo con el mejor buen rollo. Es laultima.com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 es que eran precisamente de esos que después se prohibieran que después y eso cuánto vendían en la era lo que llamaba la gente a comprar el juego ahí está la más hay se creaba yo más creo que vendía. lo vendía y aunque es entre entre los los desarrolladores de videojuegos y, y la gente que luego vende las noticias a, a, las, a las grandes masas siempre pasa lo mismo llámese gta llámese me sé duke nukem siempre pasa igual o sea, esta noticia salió en Fox News lo mismo que la podía haber sacado Ana Rosa en cualquier programa por la mañana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 la la pelota se va haciendo cada vez más grande y, y ahí sí que puede ser perjudicial pero si cada cadena dijese lo que quisiera y nosotros no lo hiciésemos ni caso yo creo que el impacto no sería tan brutal como, como puede de... y si nos hacemos eco pero depende también de la forma que tengamos de decirlo no es lo mismo reproducir la noticia que hay como la dicen otros medios que reina un poco de ella por sí como ocurrió es que, y me parece en este caso un poco de risa no es que es una noticia absurda yo, yo creo que verdad... de hecho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 en en ninguna eh, lo que se suele lo que se suele buscar es un es una es una sobre, so, ser sobresaliente técnicamente y Dukenuken no lo es, es diversión y polémica lo que no, no lo que creo qué. que lo que creo que necesita este juego y claro. mira, pues se lo están dando. Ya pasó algo similar, si os acordáis en el año cuándo fue cuando salió Dukenuken en el 96. Sí. Tres de sí. En el 96 que tenía yo 14, 15 años, pasó exactamente lo mismo. Salió Dukenuken y la gente se echaba las manos a la cabeza porque te ibas con tu muñequito y tenías la posibilidad de que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 Pues es que es absurdo, es que sale una sale una teta y ya, Dios mío, escándalo. Yeah. Pero si es que pones la tele y ves tetas de verdad, no en píxels Claro. Entonces, <risa> Entonces, ¿qué? Pero además que tiene malo ver una teta. Es, que sí, yo muy... es natural. <risa> yo yo creo que los videojuegos eh, son el, el ocio más más popular hoy día. Y no son solo niños. Eh, los que estamos aquí ya, estamos, ya so, somos adultos de hace tiempo. Sí.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 De hecho, en Twitter el otro día estaba hablando con un chaval, me decía que el Carlos Dutino no lo podía coger porque estaba estaba restringido. No me quiero ni imaginar de ¿no? qué no No sé, yo solo sé que, a ver, ya como decíamos antes, ya hubo estas pol polémicas eh, en torno al 96 con el con el 13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 A mí me pidieron el DNI para comprar tabaco hasta los 20 años. Es que <risa> se conserva bien. Hombre, como idiota sí. Bueno, yo creo que con esto ya podríamos podríamos ir cerrando este debate, pero antes de darlo por finiquitado, Ricura además de venir amablemente a contarnos a, a contarnos sus experiencias y sus opiniones acerca de este controvertido tema, nos trajo un regalo debajo del brazo.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 Eh, nos quedamos casi sin tiempo para poder meter todos los juegos que queríamos y se nos olvidó ahora una fe de ratas eh, paraásite de ser y que llegó el pasado viernes día 1 a las tiendas y se han no, subido comentarlo ya ves esta semana llegó en perfecto inglés por, ah, por bueno, eh, ellos sí que no tienen vergüenza Esta semana pues traemos eh, los 3 eh, hits que llegan a nuestras consolas. Entonces el, el jueves día 7 tenemos el imprescindible, el Brucewick Pro Brawling para Kinect. Un juego de bolos que Madre promete mía. promete cosas grandes. grandes. Es carne de monoconsola sin duda alguna. <risa> Al día siguiente, es el día 8, pues llega a Dynasty Warriors en su séptima entrega.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 Hasta ahora no, no pudo no llegar, sí. pero continuamos con más secciones. En mi primera rajada, voy a comentar el ya sonado tema al que podríamos llamar oriental vs occidental. Después de que durante años la industria japonesa de los videojuegos nos cubriera horas y horas de diversión ante la pantalla de la televisión, hoy acudimos a menudo al debate de si son mejores juegos occidentales u orientales. Quiero que vuelva monopolio japonés, para nada. Quiero que los juegos de corte occidental hagan un lado de una vez a los nipones, tampoco. Mi problema, se respira un ambientillo demasiado occidentalizador. En el mercado de los videojuegos, así como en el todo tipo de ocio me gusta la diversidad, y por tanto que cada uno pueda jugar al género que más le divierta, pero lo que no me gusta es que ahora todo lo que tenga un aspecto más japonés sea rechazado, por repetitivo, friki, clásico, quizás a veces con una estética menos realista y más fantasiosa. El caso más visible lo tenemos en el género RPG, donde hoy más que nunca queremos alejarlos de los minimapas y los héroes con ropas extrañas para sumirnos en mundos devastados donde pegar un buen tiro a bichejos raros. Por dios no, me encantan esos juegos, no los estoy criticando. Me parecen excelentes y aúpa con ellos, pero no veo necesario que los nipones tengan que cambiar su forma de hacer RPGs para adaptarse a Bethesda, por ejemplo. Son distintos y la variedad está al gusto. El caso más extremo lo hemos visto en Manyak, donde Square Enix y un intento de hacerse de hacerse pasar por americanos, desarrollaron este FPS, que fue un auténtico fracaso. Como siempre dije, Squaresoft lo hubiera hecho bien. No hay necesidad. Japón debería estar orgulloso de su disgaea, Resonance of Fate, Blue Dragon, Los Odyssey Dragon Quest. Cierto que aquí somos incapaces de jugar esos títulos con menús tan extraños y numerosos que hoy se llevan en Japón como el Cross Edge o Agarist, pero no los desperdiciar los anteriores. ¿Y qué decir de Nintendo DS? ¿Qué público es más entusiasmado con ella? Niños, mayores y fricazos nostálgicos que jugamos a remakes de juegos de Super NES y demás cosas parecidas. Es una portátil que, contrario a contrario de 3DS, parece hecha para eso, niños y mayores, pero que tiene detrás todo un repertorio de juegos muy muy buenos, eso sí, muy japoneses. Y eso parece que nadie lo sabe. No olvidar que hoy Japón sigue estando a la cabeza en el mundillo. Dos de las tres grandes consolas que se venden estas días son japonesas. Todos jugáis a Tekken, Street Fighter y demás juegos de lucha que vienen casi en el 100% de los casos de allá. Todos seguimos jugando alguna variante de Mario, todos veneramos a Snake y nos ponemos todos locos cuando dio Kojima abre la boca. Esperamos y fusimos el Tokyo Game Show, el Profesor Laiton en Superventas. Así que un respeto a nuestros mayores que tanto nos han enseñado y nos están enseñando. Y los japoneses, no os libráis. También os pido un respeto a los nuevos mercados, dejar de despreciar la Xbox porque os estáis perdiendo grandes títulos, que al Xbox 1 dijisteis que era demoniaca, que, era... que porque era negra y con una X, estáis locos, cerraos que sois unos cerraos manda narices, que para enterarnos de que Caterine iba a salir en Occidente, para hacernos una idea, tuviéramos que averiguarlo porque lo sacasteis en Japón en Xbox, es tela. Y hasta aquí la rajada de esta semana. Bueno, y comenzamos con la parte quizá más esperada y, y más más querida por todos del programa, que son las curiosidades que vienen de la mano de Marcos y seguro esta semana nos vuelve a sorprender. Pues esta semana en curiosidades os traemos, como viene costumbre, eh, cinco curiosidades nuevas, a cada cual más curiosa, valga la redundancia, y empezamos por la primera, el Osho, que no es Osho, <risa> Osho, O-X-O-X de 1952 eh, se trataba de un 3 en raya y bueno, es considerado como el primer videojuego con gráficos de la historia eh, ya que bueno, antes los juegos en modo texto ya existían eh, a pesar de eso bueno hay un pequeño debate porque dicen que si realmente fue el primer juego, ya que existe una patente del año 47 que describe, describe como el primer juego con gráficos un simulador de misiles que utilizaban un tubo de rayos catódicos ¿Pero qué año, tío? ¿47? En el 47, 1947. ¿Y eso en qué se jugaba? bueno no sé, igual eran unas maquinonas de estas que eran como edificios enteros, <risa> estos ordenadores que había antes. ¿Y el juego Yo tengo, ahí del yo tengo imágenes de, del 8 y y es una cosa, vamos, estrambótica completamente. <risa> es el 3 en raya, pero es como un 3 en raya de la NASA. Ya. Y claro, los cartuchos la tienen la, la, el tamaño de una caja de PC y cosas así, ¿no? Creo que el cartucho lo metían entre varios operarios ahí. <risa> eh, luego la siguiente curiosidad es una que me llamó mucho la atención porque la primera la primera traga perros de la historia se llamó Liberty Bell y fue construida en San Francisco en el año 1980, 1891 por un mecánico alemán llamado Charles Fey. Y bueno, esta máquina está inspirada en el juego del póker. Eh, la campana de la libertad, Liberty Bell, no premiaba a los jugadores con monedas, sino que la premiaba con cigarrillos. <risa> y bueno, lo que si veis imágenes por internet es una, una simple campana, no sé cómo sería el mecanismo de la traga pera, pero una, era una... <risa> La campana, yo no... estuve investigando a ver qué función tenía eso, cómo... cómo se jugaba, pero no encontré nada al respecto. Las, las tragaperras son, son el futuro, yo creo. Ya yo, te yo, digo, yo sobre si tuvi... todo si regalan cigarros. Yo si tuviera que hacer una empresa de algo, le he dado Sí, se saca mucho dinero con las tragaperras. Sí, sí, sí. Ahora con tanto chino, además. Ya. Hostia, los chinos y las tragaperras, eso es el eh, incógnito. En muchos casinos eh, tienen prohibida la, la entrada de, de los chinos. Normal. Es que a mí siempre me dicen que arriman la oreja. Tiran la moneda y arriman la oreja a ver... Eh, sí, se sabe los trucos, pagan por los trucos. También hay rumores de ello. Aquí, por ejemplo, en Avilés, en el bingo, hay una sección de traga perras y está todo lleno de chinos. Sí, sí, sí. Vale. Y aquí los bares de la calzada también. Pero luego van los gitanos detrás. Y entonces, cuando se dan la vuelta... Arramplen. Arramplen con las monedas de la máquina. Y luego Eso es haris. como la película de Torrente, cuando sale la, la gitanilla ahí que le roba, le roba todas las monedas a Torrente. Sí, sí, sí. Y sí, pues, luego hay batallas campales. Pues sí, sí, después hay unos haris por aquí a veces porque los gitanos les roban las monedas a los chinos, tío. Ay, Dios mío. Es una locura, una locura. Sí, sí, sí. ¿Y qué más traes estos días, tío? Bueno, traigo so eh, una noticia sobre una consola pirata. Y bueno, la consola se llama Trimcast, con T en vez de con D. Bueno, ya sabemos... <risa> Espera, eh, José, si no te pongas nervioso. <risa> ya, ya sabemos eh, por el nombre a qué consola piratea. pues bueno, La Trimcast es una consola pirata compatible con la Dreamcast, con D, que es la original de Sega, que, de, que además incluye una pantalla LCD. Bueno, lo curioso es que esta compañía china... Eh, fabricase la Dreamcast, eh, preci decantándose precisamente por una máquina que comercialmente pues no tuvo mucho éxito. Era una máquina muy buena, pero no tuvo mucho éxito. ¿Pero y qué salió? ¿Mucho después que la Dreamcast o, o salieron así más o menos a la vez? Pues eso la verdad no sé, vi imágenes y es que es un clon exacto de la Dreamcast, solo que la tapa donde se abre para meter los CDs eh, tiene una pantalla LCD. Está bastante curiosa, está bastante bien ¿Ah? y es compatible completamente con todos los juegos de, de Dreamcast. Madre mía, trincas ¿es a tan si... cutre como beber Morini o ponerse pantalones hacia Clicklash? No, a ver si ahora me dieron... O, o como los pantalones foco en F. Yo, yo solamente te digo una cosa, solamente ¿Qué? te digo una cosa, yo estoy esperando mi Dreamcast, como me venga una trincas No, porque si no tiene pantalla de CD, es una Dreamcast la tuya. A ver cuándo te llega, hombre, ya verás qué pasada. La semana que viene desvelaremos si era una trinca o una trincas <risa> Aparte fue bastante chollo lo que encontraste ahí. Sí, señor, sí, señor, pero yo sé de uno que encontró más chollo todavía. Sí, mira, el próximo podcast podríamos comentar ambos chollos. Exacto. Pues muy bien. Pendiente queda. Pendiente queda de que sea una drinkas y no una trincas. <risa> <risa> ya, ya me comentas. <risa> bueno, la siguiente curiosidad trata también sobre la compañía. Que hizo ladrincas. Que Uy, no la entonces trinca, esto va a ser gordo. Trata sobre SEGA. Bueno, eh, todos conocemos la compañía nipona. SEGA es una de las más importantes en su momento. Creadora de consolas, ahora creadora de videojuegos. Pero no todo el mundo sabe que los orígenes reales de SEGA eh, no eran no eran japoneses. Eh, al contrario de lo, que todo, de, de lo que la gente cree, SEGA fue originalmente una compañía americana. Su nombre era Service Gamers. O sea, se, ah, sí, se dedicaban a la importación y reparación de recreativas eh, traídas desde Japón. Sí, señor, yo, yo eso sí que lo había sí que lo había escuchado. Yo no. Sí que lo he escuchado y, y luego yo eh, escuchando también el, el podcast este del Club del Vintage eh, vi eh, bueno, vi. Oí el, yo creo que la mejor la mejor campaña publicitaria que se hizo en la historia de los videojuegos que fue con la salida de de Genesis en América, que el lema era Genesis Du Nintendont ah, es verdad, muy bueno, tío. que eso por lo visto pasó a la historia yo me enteré escuchando, yo creo que el programa de Sonic del Club del Vintage y ahí me quedé yo ahí, hijos de puta Nintendont, esto es como cuando como Lunchartes, que pueden enganchartes Si, sí, sí. sí, sí, esos juegos de palabra y estas campañas eh, criticando la competencia no tienen precio Ya, yeah, es que tenía que retomarse un poco ¿eh? yeah, eh. Pesce sí, contra sí. coca -Cola. Adidas contra Nike Adidas con... A <risa> contra... A Clickland contra Na'ke sí sí Don Simón contra el minus Maid Claro, claro Y sí, ahí se pueden hacer campañas de marketing épicas sí bueno, salió hace muy poco, hace igual un año Cuando salió el Move, eh, una campaña publicitaria del Move que criticaba bestialmente a, a Nintendo y a la Wii. Se veía, no sé si lo visteis, se veía un, un Mii de estos, súper gigante, y luego un chavalín ahí con, con el Move, y bueno, destrozaba al Mii. <risa> <risa> <risa> Hostia, Está y, bastante y... simpática. Lo, lo habían hecho, nada, luego ellos, eh, Sony... Jay Feinberg diciendo que no, que era una prueba de campaña, que no era que no iba a salir en las televisiones y campaña publicitaria como tal, pero bueno, ruló por internet. Claro, Os dais cuenta que por una cosa o por otra siempre acabamos echando mierda sobre Nintendo. Nos va a matar ya, Anastasio. A la, la gente que sea Nintender, yo creo que vamos a perder eso, esos oyentes. ¿eh? A, a, Ten, a ver, tenemos, vamos meter a meter algún Nintendero por aquí en el podcast. Tenemos a Anastasio que la, que la defiende a capa y espada. Ah, madre mía, saca las uñas, ¿eh? <risa> <risa> Pero bueno, oye, a mí Nintendo me gusta. Lo que pasa que bueno tiene sus cosas, como uno las tiene, como otras compañías. Yo las critico a todas. Yo no dejo aquí a nadie en vano. Así también, muy mítico y muy reciente... Los de Epic en la campaña del Ballet Storm, cómo se estallaban de... Sí, de bueno, guarde. esos vídeos no tenían precio. Cuando salía la parodia del Call of Duty, que cuando disparaba decía Bored, Bored, que significa <risa> aburrido. aburrido. <risa> <risa> <risa> bored, Bored. Yes, Era yes. buenísimo. Bueno, pues hasta aquí nuestra dosis semanal de Curiosidad Jugona. Eh, la semana próxima esperamos esperamos nuevas, nuevas novedades valga la redundancia <risa> no, además yo creo que cada vez vamos un poco más para atrás, la semana pasada estábamos con ET, esta semana llegamos <risa> al 1800 y pico con la primera <risa> con la primera tragaperlas, la próxima semana iremos sí. al peleolítico si, sí, sí, sí. poco... regreso al futuro estos que dibujan rinocerontes y esas cosas hicieron ahí una programación de sí, <risa> primer juego es. de Atari <risa> se, se descubre que En la cueva de Tito Bustillo hay ceros y unos por mi piel. <risa> bueno. bueno, y continuamos aquí en vuestro podcast, es la última. Monoconcholas, monoconcholas, monoconcholas, monoconcholas, monoconcholas. monoconcholas. Bueno, bueno, y una semana más, traemos esa sección de aquellos juegos que tanto nos vician, que estamos esperando, que tanto mono nos crean, y es la sección de Mono Consolas, presentada por Sara. Gracias, Marcos. A ver, ¿qué vamos a contar aquí? ¿Es justa anatomía de Grey? Bueno, no. No, no eres una treintañera, Marcos. Eh, no, de momento me quedan tres añitos para ser treintañero. <risa> y, y no te no te gusta lo de la treintañera, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar aquí de Anatomía de Grey para Nintendo DS. Vamos a ¡No! Es <risa> que sí que es muy interesante. Es un jugador, mira. hombre. ¿De qué va esto? Pues mira, esto va así. Métete por primera vez en el mundo de anatomía de Grey en el momento en el que el hospital Seattle Grace pasa por la mayor crisis de su historia. Enfréntate el reto de tomar difíciles decisiones sobre la vida y el amor. Toma decisiones críticas que afectarán el desarrollo de la trama y el destino del hospital. Utiliza el Stylus para llevar a cabo operaciones a vida o muerte. Es un juego innovador y accesible. ¿Accesible de que Tiene un control accesible, apto para tontos. <risa> Pero ¿qué, ¿qué qué es esto? ¿Qué, ¿Qué tiene de especial? ¿Cuál es la chispa de Anatomía de Grey? Este juego te permite vivir el mundo de Anatomía de Grey a través de los ojos de un médico, las manos de un cirujano, la mente de un profesional y el corazón de un romántico. Oh dios, me estás describiendo Sara. Tú lo sabes. <risa> un gran dramatismo, me llegó la patata muy, muy profundo. Eh. Sí, sí, sí, sí. Madre mía, este este juego es todo un RPG que va a innovar al más puro estilo masefez, que según las decisiones que tomemos va a morir Grey o va a morir los Haus <risa> No, yo yo Yo solo sé que como sea tan divertido como la serie... Sí. Madre de mía, pero... Me loñito me... Estamos ante uno de esos grandes juegos... <risas> como El Internado. Perdidos. <ríe> CSI. Profesor Leighton. Bueno, el, el, el de Perdidos yo quiero lanzar una no ha lanzado favor de Perdidos. A mí me gustó, ¿eh? El juego de Perdidos. Bueno, sí. es que también yo soy muy friki de Perdidos. A mí me gusta el Profesor Lighton. A nadie le gusta el Profesor Lighton. Marcos, ¿te gusta el Profesor Lighton? No, déjalo. No, a él le gustan Perdidos, no le preguntes. El Profesor Lighton empecé a jugarlo, mira, esta semana, que me llevé la Nintendo DS, Y, y está bien, pero es que, joder, a mí la música me duerme, esa musiquina que tiene, ñ ñ ñ ñ ñ ¿Me gusta Marcos? mucho? No, mientas. todos sabemos que es un tostón. A mí me todos encanta esa música, apágalo, yo nunca juego con música porque siempre estoy con alguien. Yo nunca juego. Ay, no sabéis nada. Luego vais a quedar todos tontos perdidos y yo voy a tener un cerebro, vamos, que no me ha la cabeza. Yo tanto no soy, tengo manos de cirujano y corazón de romántico. <risa> Con <risa> bueno, eso ya triunfas en la vida Bueno, pues... No, no, no puedo decir más del juego porque no digo nada Ya lo dije todo En una frase, en una frase para terminar Marcos, ¿podrías decirnos qué tiene de bueno El juego de perdidos? Para mí de bueno Tiene que... Te Se metes perdido. ahí de, de lleno En la isla, no sé, es que a mí me encanta la serie de perdidos Y poder interactuar con todo Con el humo negro Con el humo negro Ver a Key, a Jack, no sé, me gusta, me gustaba mucho ese, ese juego. Pero ¿y cómo juego? <risa> <risa> El que Cri, cri, cri, cri, Pues yo voy a jugar al internado. Y no va a ser carne de monoconsolas. Los cojones, ya lo ya veremos. <risa> bueno, y habrá que ir despidiendo, despidiendo, despidiendo. eh, eh los ecos son míos. Ya, yeah, pero... <risa> Continúa Despidiendo esta gran tragedia de hoy Con nuestras manos de cirujano las despedimos <risa> Claro que sí, hombre, yo con las manos de cirujano al fin del mundo Bueno, y para despedir el podcast número 2 de esta semana eh, recordaréis que la semana pasada habíamos comentado que íbamos a crear un hashtag eh, en el Twitter para interactuar con todos nuestros usuarios y el jueves habíamos lanzado una pregunta en nuestra página web, en el Twitter personal de, de cada miembro del equipo y la pregunta era eh, ¿cuál fue vuestro mejor momento con un videojuego? Entonces, bueno aquí hemos seleccionado unas cuantas que, bueno, a A opinión personal nos parecían bastante simpáticas y las vamos a comentar ahora en Antena. También para dar un saludo a los usuarios que participaron y recordar que bueno seguiremos eh, haciendo la misma propuesta porque hemos visto que tuvo bastante acogida. Voy a empezar yo por una que me gustó bastante, que la hizo un usuario llamado Identi y puso una frase muy corta pero que a mí me encantó. Monkey Island 2, cuando escupí. <risa> no, no sé si alguna vez jugado Monkey Island yo soy un fan real de Monkey Island y me encanta y esa esa parte es buenísima, es un concurso de escupitajos y creo que incluso el eh, Guy Bruce, Guy Bruce Tripburg, que es el protagonista Pone todo el empeño y se acaba escupiendo zapato. Bueno, Sara, ¿y tú qué escogiste? Yo elegí una de una máquina que me gusta mucho. Juanjo Roy Bowie nos dice... En el Frankie ghost to Hollywood, de la Spectrum, nos salió un cadáver y apagamos el ordenador del cague. Adjunta foto del pantallazo del juego y vemos que el cadáver es una especie de estropajo azul. Mentira. Es una valleta, es un... Mentira, fuera de micro nos lo llamaste mojón. <risa> Podría poner muchas cosas. Parece que está en... Ah, me decís, tú una balleta y un mojón, sí, azul. Yo... Er, er, eres pequeño, sí. O muy impresionables en esa época. Era gente joven. Como pusieran ahora ahí los gráficos del Play 3. Pues yo selecciono una de aquí, un... No sé cómo se llama, un compatriota, un compatriota y es de Astur85, seguro que no que, que nadie sospecha que somos asturianos. No. Entonces, eh, su mensaje fue, cuando ganó los ingleses en el Fórmula 1 2010, no veas que subidón. Todos hemos sentido eso alguna vez, todos, sí. todos. Y bueno, para ir terminando, Marcos, también nos rese se reserva otra, que es... Sí, yo seleccioné una de nuestro compañero... CerosVM, no sé cómo pronunciar a su nombre, puedes decirlo, ceros M o CerosVM. ¡Víctor! ¿Qué es Víctor? Sí. Y bueno, él puso, cuando acabé, el Alex Kit de la Master System. Ya ni me acuerdo de los años que hace, me sentí capaz de todo. <risa> y es verdad, es un juego muy difícil, bastante difícil ese juego. No era una máquina fácil de usar, ¿no? Es que los redactores desde la última tienen calidad. Exacto. Calidad. Y bueno muchachos, pues llegamos aquí al final de los finales, hoy más apretados de tiempo que nunca, pero con un programa yo creo variado, lleno de sí. cosas y en la que sin duda hemos aprendido muchísimo. Así que para terminar por mi parte, recordaros que podéis participar en el concurso de la beta de Duke Nukem, que no os cuesta nada y el próximo programa diremos el ganador. También adelantaros que estar muy atentos a el Twitter es la última, así como al de los participantes del podcast, pues el martes mismo lanzaremos la pregunta para el siguiente programa, que esta semana será... ¿Quién no dice? A ver, eh, Marcos, yo creo que se la sabe. No se la sabe, Marcos. No se ¿De, ¿De qué estamos hablando? Sara tampoco se la sabe. La pregunta para el próximo programa. Ah, es pero que... ya la habíamos pinchado. Claro. Dios. ¿No era almohadilla, sí. podcast es la última...? Y la, re, y la pregunta era... Eh, ¿Juegos que os gustaría ver una secuela? ¡Ah! Sí. Sagas olvidadas y perdidas en el olvido que os gustaría que volvieran ahí a la actualidad, como Dukenuken, que ¿quién iba a decir lo Que después de tantos años vaya a llegar a nuestras tiendas. ¿Qué lo voy a decir, eh? Después de 10 años. Sí. Yeah. Pues eso, y yo por mi parte ya nada más que decir hasta la próxima semana. Sara, te toca. Yo solo decir que, que esta semana... Por primera vez celebré el April Fools, no lo celebré, pero me enteré de que existía y a raíz de eso nos hemos sentado unas noticias muy graciosas que han puesto en, en páginas en general las compañías americanas, lo que presentaron y tal, y son cosas muy graciosas que os comentaremos la semana que viene porque esta no, no lo hacía tiempo todavía. Y Marcos, yo sé que tú te preparas las despedidas y es por eso que te quedas para el final. Sí, la, la frase de esta semana, bueno, primero me voy a despedir, un saludo a todos nuestros compañeros y a todos nuestros oyentes. Y bueno, la frase de esta semana es muy cortita, pero es algo que seguramente todos los, eh, todos los que hayan jugado al Mortal Kombat o suene, y es esta. finishing <risa> Muy bien, pues con esta bomba informativa... Nos despedimos hasta el próximo martes. Ya, ¿me oís? Hoy qué bien. Sí, sí bien. Sí. Venga, cojones, llega ahora. <risa> Anastasio. Ya está ahí. Cógete el micro. Ahí, ver, no, sí lo va a agarras, yo creo. ¿Es, ese, Adriano ¿es sí, sí, Pero que sí. No, es un DFS, no es ese. No es ese. <risa> ¿Qué? <risa> ya yo se metí en la conversación. Me empecé a pitan los oídos. mientras estaba hablando con mi novia, digo, <risa> Pues, lo que hay que hacer es ir a Twitter, una plataforma muy interesante, eh, hacer follow a es la última, y poner un mensaje con el hashtag... Eh... ¿Cómo se llama? <risa> bueno, ya tenemos la mitad, lo de eso se ha quedado entero bien, ¿veis? ¿eh? con el hashtag sorteos la última y, y nada, pues a ver a quién le toca la en el siguiente post, ¿qué pasa? ¿Y qué que, que ponen el hashtag? Sorteos la última. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Estoy inscrito. por qué la quieren? Joder, tío, yo no sabía que había que decir eso. Marcos es una mujer independiente. ¿Y a ti te gusta Marcos? Eh, es que se me acaba de ir el solido. Lo imaginé, vale, lo imaginé. Vale. Espera, esperamos otra vez. Me quedo muy largo. Estaba currando un gamestop. Cada poco cogía, me iba a una tienda de chucherías que había enfrente y a comprar caramelos de Cuba Libre. Uah, y aceitunas y de todo, nos, peña, nos poníamos las botas ahí en la tienda. Pero eso es que se ven a cola o que? No, se ven a cubata, claro. Bueno, <risa> sí, sabe. Ver... O libre lleva cola, ¿no? da igual. Sí. Igual. Por qué empezamos hablando de osos y acabamos hablando de cuvas libres. No sé, ¿eh? cómo degeneran las conversaciones aquí.